Libro de Esdras, capítulo 10 Mientras oraba a Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de j e h i e l de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: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 Un carnero de los rebaños por su delito. De los hijos de i m e r Anani y Zebadías. De los hijos de Harim, Maasías, Elías, Semaías, Gehiel y Uzías. De los hijos de Pasur, Elioenai, Maasías, Ismael, Natanael, j o s a b a d y Elasa. De los hijos de los Levitas, j o s a b a d Simei, Quelaía, este es k e l i t a Petaías, Judá y Eliezer. De los cantores Eliasib y de los porteros Salum, Telem y Uri. Asimismo de Israel de los hijos de Paros, Ramía, Jesías, m a l q u í a s m i j a m í n Eleazar, m a l q u í a s Benaía. De los hijos de Elam, Matanías, Zacarías, Geiel, Abdi, Jeremot y Elías. De los hijos de Satu, Elioenai. Eliasib, Matanías, Jeremot, Zabad y Aziza. De los hijos de b e b a i j o a n á n Ananías, Zabai y a t l a y De los hijos de Bani, Mesulam, Maluc, Adaías, Hasub, Seal y Ramot. De los hijos de p a a t m o a b Adna, Kelal, Benaía, Maasías, Matanías, Besaleel, Binui y Manasés. De los hijos de Arim, Eliezer, Isías, m a l q u í a s Semaías, Simeón, Benjamín, Maluc y Semarías. De los hijos de a s u m Matenai, Matata, Zabad, e l i f e l e t Jeremai, Manasés y Simei. De los hijos de Bani, Madai, Amram, u e l Benaía, Bedías, Kelui, Banías, m e r e m o t Eliasib, Matanías, Matenai, Jaasai, Bani, Binui, Simei, Selemías, Natán, Adai, m a c n e d e b a i s a s a i Sarai, Azareel, Selemías, Semarías, Salum, Amarías y José. Y de los hijos de Nebo, Jeiel, Matatías, Zabat, s e b i n a Jadau, Joel y Benaía. Todos estos habían tomado mujeres extranjeras, Y había mujeres de h e l i o s que habían dado a luz hijos.